un saludo especial, te habla Jairo Fonseca y hoy tenemos un nuevo episodio del podcast en Astrología es así .com. Como te había comentado unas semanas atrás, he, he decidido iniciar una nueva serie de, de episodios en los cuales estamos invitando a personas que de alguna u otra forma están relacionadas con la astrología y pues ya más precisamente eh, Estamos eh, invitando a personas que de alguna u otra forma nos van a colaborar en el próximo simposio virtual que vamos a desarrollar en julio y agosto del 2011. Ya los detalles de la logística y la forma en que se va a dar ese ese evento, pues ya los iremos compartiendo en, en el blog, aquí en la página. Y pues eh, en la ocasión de hoy que nos acompaña es una de estas personas que nos va a a compartir una experiencia de vida, un testimonio, un, un contexto muy específico de qué es y qué ha sido la astrología en su vida. Eh, es curioso esta persona que ya ahorita la, la vamos a nombrar. No he tenido la oportunidad de conocerla personalmente, pero virtualmente sí hemos tenido una cercanía y pues a raíz de las de las diferentes publicaciones que hemos realizado en el En el espacio en el blog a través del boletín empezamos a, a, a intercambiar correspondencia por correos electrónicos y encontré pues una propuesta interesante en, en esta persona eh, tanto así pues que decidí invitarla a participar en el, en el simposio aunque más que la, la decisión fue el ofrecimiento inicial de él eh, donde pues eh, yo realicé una pequeña invitación hace unas semanas y pues él amablemente eh, propuso un, una propuesta que en su momento se me hizo interesante y ya después indagando un poquito más con él, pues consideré que podríamos desarrollar desarrollarla en este espacio. Pues entonces, sin más preámbulos, pues les presento o te presento a Alejandro Gómez. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Jairo, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, estamos en este momento grabando en Colombia, Alejandro es colombiano, se encuentra también residente en la ciudad de Bogotá, pero Alejandro ha sido un correcaminos, realmente eh, tiene una historia de vida interesante y lo que vamos a compartir en este en este espacio, en estos minutos, es un poquito esa historia de vida tuya. Alejandro, pues agradecerte el que nos acompañes, el que hayas aceptado esta invitación, también pues el que de alguna u otra forma con tu ofrecimiento pues hayas querido compartir tu, tu testimonio y tu experiencia de vida en astrología es así de simple. Cuéntanos un poquito, resumiendo quién es Alejandro Aunque yo aquí ya tengo un background tuyo bien interesante sobre el cual vamos a desarrollar Pero, pero me gustaría primero que tú nos, nos hicieras una pequeña presentación tuya De, de quién eres, qué has hecho qué, qué, qué, qué, Algo que nos quiera resaltar y ya poco a poco vamos explorando otros aspectos de tu, de tu experiencia eh, Bueno, como tú dices, mi nombre es Alejandro Gómez, soy bogotano Eh, tengo 37 años, estoy casado hace 7 años, felizmente casado, eh, soy licenciado en lenguas modernas, inglés y francés, y actualmente ejerzo como profesor de inglés. Okay. Diga, digamos que ese es básicamente como lo, lo primero que puedo decir acerca de mí. La ya, diez. <ríe> sí, más o menos. Ya, ya, frente a las otras cosas, pues las vamos a ir charlando en este mismo espacio, en este mismo momento. Y, y bueno, pues eso básicamente puedo decir de mí al principio. Ok. Eh, ¿Licenciado en, en lenguas modernas es el, el título? Sí, sí. sí y francés? ¿Eso es dominio del, del, de ambos idiomas, no? Sí, correcto. Aunque para hacerte sincero, el francés lo tengo un poco descuidado. Okay. Pero pero sí, me gradué de los dos idiomas. Ok, ok. Bueno, aquí leyendo tu, tu background que me enviaste hace unas semanas, tú hacías referencia... a que en tu vida han existido bastantes contrastes eh, y con o, o no sé si si sería como la, la palabra específica como yo la entiendo contrastes o extremos en los cuales has estado en momentos de gran eh, desarrollo evolutivo social material y a la vez has tenido momentos también de gran eh, ¿cuál sería la palabra e crisis de, transformaciones crisis, exacto gran crisis transformación que te han llevado pues a indagar ba eh, bastantes caminos. ¿no? Un ejemplo muy sencillo que me llamó bastante la atención es que tú en tu adolescencia fuiste un jugador de fútbol de alto rendimiento, que empezaste sí. a estar en, en ligas, eh, ¿cómo se llama eso? La, la, ¿Las escuelas o la, o la categoría B de los equipos profesionales? ¿no? Correcto, estuve en las ligas menores de millonarios y por mi desempeño como jugador fui seleccionado para la selección Bogotá En ese entonces eh, el que me dirigió en en la selección de Bogotá es un técnico que ha sido conocido como el director técnico de la Profesional del Santa Fe, que se llama Germán Basílico González. Okay. Entonces, entonces sí, sí participé en en en el fútbol de manera intensa en la adolescencia y digamos que inicialmente mi propósito era convertirme en jugador profesional de fútbol. Okay, okay. Para quienes no son de Colombia, eh, los equipos profesionales de fútbol en, en, de Bogotá son precisamente Millonarios y Santa Fe. ¿no? Ese es como el, el referente que tenemos y pues me llamó eso bastante la atención, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no seguiste con el fútbol? Pues mira que ahí ya empezamos a tratar el tema que que, que nos incumbe en este momento y es que yo había empezado a leer acerca de Metafísica y muchas cosas desde, desde los 12 años empecé a leer Eh, libros espirituales, de metafísica, de espiritualidad, y en uno de ellos decían que todo lo que uno, de acuerdo a lo que dice la Biblia, de que todo lo que quieres pedir, pídelo en mi nombre y te será concedido. Entonces yo le pedía al Señor Jesucristo que me, que me, que yo quería ser jugador profesional, entonces yo lo decía en una oración presente y terminaba en el nombre del Señor Jesucristo. Uh -huh. Y lo repetía y lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y lo repetía Y una vez, como yo era jugador de fútbol, me tocó retirarme del colegio normal y validar el, el bachillerato. Para entrenar. Para poder... Co correcto, para entrenar porque los entrenamientos eran mañana y tarde. Entonces, de repente, un día salí de, de la validación y me monté en, en un ejecutivo, en un bus, y quedé como en un estado somnoliento, como de, de, de dormir, y en ese momento tuve una visión muy especial Y en esa visión me vi a mí mismo enseñando unos libros de Caperucita Roja y los Tres Cerditos en inglés. <risa> ¡Qué chévere! Y imagínate que yo creo que esa fue la respuesta a mi oración. O sea que cuando uno ora y hace una afirmación y la hace terminando en armonía divina o en orden divino o en el nombre del Señor Jesucristo de cualquier, eh, digamos, ser angelical o, o, o demás... ...lo que tiene uno certeza... ...es que si se le da... ...es porque es lo más conveniente... ...y que si no se da... ...es porque hay algo mejor para nuestras vidas... Okay. ...entonces en ese momento... ...pues pasó eso... ...y por ciertas circunstancias... Eh, mmm, ...en el 93... ...volví a millonarios... ...y, y en un ataque... de, de, de en, un, ...en un partido de fútbol... Eh, ...tuve un conflicto con otro jugador... y me expulsaron durante varias fechas uh -huh. y debido a esa situación pues yo ya había planeado un viaje a los Estados Unidos a un peregrinaje espiritual a Livingston Montana y finalmente me voy para allá y hasta ahí no más el fútbol hasta ahí paró <risa> y okay. pero pero lo, lo curioso Jairo es que eh, Exactamente en el 2007, mira cuántos años pasaron, porque la, esa visión fue como en el 92 más o menos, 92, 93, y en el 2007 estaba trabajando en un colegio bilingüe como profesor de inglés, y me sorprendí a mí mismo estando enseñando a los estudiantes de sexto grado unos cuenticos de la caperucita roja y los tres cerditos en inglés. okay. O sea, se manifestó la visión que había visto O sea, había un camino diferente para mí Okay, ok Entonces fue, fue algo muy significativo eso y a, y a partir de ahí es donde yo tengo eh, Digamos como experiencia de primera mano Lo que es hacer afirmaciones Y hacer como decretos O lo que en el Oriente llaman mantras Para lograr ciertas cosas O para seguir un rumbo definido en la vida Okay, aquí tú has nombrado Dos elementos que, que yo quiero resaltar, que de alguna forma han generado por mi parte inquietud y también por mi parte como aceptación de la propuesta de Alejandro, porque mmm, coincido eh, o tengo certeza de, de ciertas herramientas que, que pronto él ha desarrollado un poco más que yo en su validez. Una de ellas es lo que acabas de afirmar, afirmaciones, decretos, eh, O es sea, algo que a mí también me gusta usar, desarrollar de pronto, no con la disciplina que tú lo has hecho pero, pero es algo que, que tengo cierta, cierta certeza de que sí es una herramienta útil y bastante interesante otro punto eh, que ya has nombrado aquí son tus, tus peregrinajes y tus aventuras espirituales, por así ponerle un nombre en el cual nombras algunas que, que yo también tengo cierta coincidencia, más por no porque tenga conocimiento directo, sino por los autores o por las escuelas que hacen referencia. Pero aquí nombraste una cosita que, que es como un, como un denominador en, en lo que yo he podido conocer tuyo y que puedo compartir, es el término videncia, eh, que para un perfil mío es bastante eh, ajeno, <risa> digamos así, sí, muy sí, racional, sí. muy concreto, muy práctico. <risa> Y tú eres un un tu perfil es un Sol en en en, en Acuario sí con Luna en Tauro eclíptica pero ascensional en Aries no y eres un ascendente eh, Tauro también sí ascendente Tauro entonces eh, es un perfil interesante ya viendo el esquema de Alejandro que pues ya tuvimos oportunidad de compartirlo pues hay una serie de, de aspectos muy fuertes muy poderosos que hacen referencia pues precisamente a esto, al tema de evidencia, ¿no? hay un muy fuerte y unos trígonos también muy fuertes que tienes relacionados de casa ocho, casa doce, pero a la vez esos trígonos también tienen unas, unos aspectos bien tensionantes, bien complicados, ¿no? Correcto. Eh, o sea, desde el punto de vista astrológico, el perfil pues da una certeza y una seguridad de que, de que lo que nos estás explicando ahorita es coherente con, con lo que se ve reflejado en el mandala. Eh, bueno, otra cosita que me llama bastante la atención es que tú en background dijiste en los extremos del mundo material, ¿no? Llegaste en Colombia hay un término eh, que por hacer referencia a como a los a, las, a los ingresos económicos se, se hace referencia a los estratos, eh, donde el estrato uno es el estrato más bajo en cuanto a percibir ingresos. Eh, no necesariamente es pobreza absoluta, pero es muy cercano a ese límite y de ahí en adelante vamos subiendo un estrato 2, 3, donde la la la media de decirlo de los de los ingresos medios está en el estrato 3 y 4. Ya estratos 5 y 6 se consideran que son estratos de ingresos eh, suficientes, pudientes, o sea son personas con gran capacidad adquisitiva y pues hace referencia a los términos de riqueza y abundancia. Y tú, tú, tú, tú en tu descripción me decías que tú en algún momento en tu vida llegaste a tener eh, mucha abundancia, hoteles cinco estrellas, viajes, eh, eh, restaurantes lujosos, eh, paseos en la nieve y en otro momento llegaste a tener que trabajar como, como obrero. y no tenías para comer y vestirte, ¿no? Eso eso me llamó bastante la atención. ¿Tú, ¿tú nos ¿Puedes detallar un poquito qué pasó ahí? Sí, claro, por supuesto. Pues imagínate que en la infancia y en la y en la y en la adolescencia tuve el privilegio de tener, pues, gustos que, que no todas las personas han tenido el privilegio de tener. Por ejemplo, tenía la posibilidad de practicar esquí en el agua, también practiqué esquí en la nieve en Los Ángeles, en en, en Los Ángeles, Los Ángeles, todo el mundo sabe que es un lugar cálido, sí. pero, pero hay un lugar como a unas dos o tres horas que se llama Palm Springs, sí. y en Palm Springs hay hay nieve. Sí. Entonces allá también tuve la oportunidad de practicar desde los ocho años, viajé a los Estados Unidos a conocer a, al ratón Mickey Mouse. Y bueno, eh, muchas experiencias de eso, como tú dices, también tuve oportunidad de, digamos, uno de los hobbies de, de mi padre era... salir todos los fines de semana a un restaurante exclusivo o ir a los buffets, a los gourmets, a los, a los hoteles donde preparaban cocina internacional, todo ese tipo de cosas tuve el privilegio de tenerlas y fue un, una situación bastante interesante, practiqué equitación, tuve mi propio caballo de, de salto, entonces hubo cosas muy interesantes en todo ese sentido, pero yo tenía un Tal vez por una experiencia que no las comentaba a los 4 y 6 años, como que yo venía marcado a un proceso de transformación muy grande. Entonces cuando viajo en el 93 a Livingston, Montana, yo viajo allá y yo digo que es un viaje de fe porque mi mamá me permitió viajar a, a Los Ángeles. Fue para que yo estudiara inglés, en ese momento no lo sabía muy bien y era para que yo lo conociera bien el inglés, pero yo sabía que yo iba a ir era a la peregrinación a Livingston, Montana. entonces yo voy a Los Ángeles y cuando llego a Los Ángeles me, me digamos que en un ataque les digo no me voy me están esperando en Livingston y resulta que nadie me estaba esperando uh -huh. y yo no conocía a nadie no conocía a ninguna persona eh, mi inglés era más bien poco aunque lo pronunciaba bastante bien pero no me podía comunicar y entonces eh, viajo allá eh, un viaje de 33 horas Eh, por por bus, en, por tierra, desde Los Ángeles hasta Livingston, Montana, Montana queda en la frontera con el Canadá, y en ese momento eh, llego y, y me encuentro con que no conocía a nadie, con que me tocó caminar tres kilómetros con tres maletas, mientras llegaba a un hotel, bueno, muchas cosas, y en el momento en que llego, eh, me acuerdo estando en, en la alcoba, y le dije, Dios mío, vine acá, Para conocerte vine para para saber más de ti quiero seguir tu camino por favor muéstrame una salida ya ya hice lo que me correspondía que era tener la fe ahora muéstrame tu tu mano uh -huh. y entonces en ese momento llamé a la organización y cuando llamé a la organización me dijeron no en este momento no podemos hacer nada pero llamen dos horas a ver qué pasa y las organizaciones eh... Eh, mira ese eh, summit lighthouse Que es, eh, también tiene otro nombre que se llama Church Universal and Triumphant, que es la ig iglesia universal y triunfante, que es las enseñanzas de los maestros ascendidos que fueron transmitidas por Elizabeth Clark Prophet y por Mark L. Prophet. Uh -huh. Entonces, bueno, entonces a las dos horas llegué, llamé y me dijeron: Sí, hay una pareja de mexicanos que lo van a recibir en su casa. Y en ese momento pues la alegría fue inmensa, porque obviamente pues me, me recibieron sin cobrarme nada muy eh, muy amables muy queridos conmigo y a partir de ahí empezó todo el recorrido porque casualmente los dos eran astrólogos uh -huh. okay. y, y ese fue y ese fue mi primer acercamiento a la astrología ellos dos eran astrólogos ¿E era una pareja era una pareja de mexicanos hombre y mujer casados. Uh -huh. Y ellos con hijos, uh -huh. y ellos eh, eran eran astrólogos y se desempeñaban también ahí en, la, en esta organización espiritual. okay y empezaste ah, bueno. ahí a desarrollar, ¿Ahí ¿cuánto tiempo duraste? Entonces ven, ahí duré seis meses, pero entonces con lo que estamos hablando de los contrastes, en uh -huh. ese momento allá para ganarme algo, el mexicano me propuso que trabajara con un maestro de obra para ganarme unos dólares. Ajá. Uh -huh. Y entonces ahí efectivamente trabajé como ayudante de este maestro de obra. Y, y fue muy interesante porque eh, fue darme cuenta de, de la. fue tal vez mi primera experiencia de trabajo. Y fue obviamente limpiando en, en, en las casas eh, eh, las obras que este señor estaba haciendo, ¿no? Ok. ¿Y con tu familia hubo un rompimiento o qué pasó? ¿Cortaron servicios? <risa> Imagínate que sí, yo quería cortar con mi familia totalmente, pero mi mamá muy preocupada y muy estresada me, me llamaba donde los mexicanos y me llamaba y me llamaba. Y esa ha sido una constante en mi vida, Jairo, porque yo durante mucho tiempo siempre había tratado y durante muchos años traté de separarme de la familia, romper ese cordón con la familia durante muchos años... No solo con mi mamá, sino con toda la familia. Y la vida me fue mostrando que no, la familia era la parte fundamental para mi transformación. Ok. O sea, era junto a mi familia y en mi familia en donde yo iba a poder disfrutar las mieles espirituales que estaba tratando de obtener. Ok, ok. Bueno, ya duraste seis meses. Eh... Bueno, vente te cuento. Sigue, sigue. El mexicano me dijo había una boliviana y una mexicana también allá, otra mexicana, una boliviana, una señora mayor boliviana que era una ministra de esta organización y el mexicano me propuso que por qué no, ellas iban a viajar por tierra en un carro casa desde Livingston a Los Ángeles, entonces me dijo por qué no va con ellas y usted les maneja. Como yo había tenido la oportunidad de aprender a manejar y de, de manejar carro desde los 16 años, entonces en ese momento yo tenía 19, entonces pues me quedó muy fácil. Y entonces yo manejé en el carro casa, desde Livingston Montana hasta Los Ángeles. Y fue muy interesante porque estaba totalmente metido en la espiritualidad, eh, un poco fanático, un poco... Eh, metido que las cosas buenas y malas, y esta señora va y nos lleva a Las Vegas. <risa> Bajando por eso, ¿no? Entonces, no, como vulgarmente se dice el infierno, ¿no? Sí, sí. O sea, Las Vegas, eh, trago, juego, mujeres, mil cosas, entonces fue un contraste lo más de lindo, ahorita digo que lindo, pero en ese momento fue fuerte el choque, uh -huh. Pero pero fue muy interesante, entonces hago el viaje con ellas, eh, me voy a Los Ángeles, después voy a Encinitas y conozco la ermita de Paramahansa Yogananda, uh -huh. el autor de autobiografía de un yogui, sí. y eh, nuevamente paso por Albuquerque y por otras ciudades y me subo nuevamente en el carro casa hasta Livingston, Montana. okay okay Y en ese proceso que iniciaste astrología, a conocer astrología y a, y, a, y, a, y a generar una inquietud con la astrología. Sí, correcto, por supuesto, porque era, era muy atrayente. El, el, el, este mexicano eh, me llamó mucho la atención porque nunca me quiso leer la carta formalmente, pero me dijo Alejandro, su carta tiene como un diamante. Es como que usted tiene, y lo que me dijo me quedó grabado para toda la vida, me dijo Alejandro. pareciera como que su destino es que usted termine de pulir el diamante que hay dentro de usted tiene que pulir ese diamante y a veces eso es un proceso doloroso, difícil uh -huh. entonces, no, tú me comentaste ese ese aspecto que hay en mi carta que es como un un gran trígono un gran trígono, entonces eh, él decía que era como un diamante que se está puliendo, ¿no? sí, sí, ok Bueno, otra cosa que me llama bastante la atención, Alejandro, es que has tenido contactos con escuelas, eh, pareciera, de muy diversa índole, y, y fue precisamente en esa estancia en Estados Unidos. ¿Tú cuánto tiempo duraste en Estados Unidos? En ese momento, en el viaje del 93, duré como unos seis meses. ¿Sí? Sí. Porque luego volviste en 2003, 2004, creo que también fue. Sí, 2003 y 2004, que también fue un peregrinaje impresionante porque... ya más maduro y más consciente, entonces hubo oportunidad de conocer más cosas. Ok, ¿y volviste en el 94 a Colombia a hacer estudios formales de, de licenciatura o eso fue después? Correcto, sí, llegué e inmediatamente después pasó un proceso, un año, y en el 95 empecé la licenciatura en lenguas modernas en la Universidad Javeriana. Bueno, ¿cómo le fue con los jesuitas? <risa> estupendo te cuento que para mí era una experiencia eh, yo antes de entrar a la carrera miré todos los pensum de todas las universidades que habían que ofrecían lenguas modernas y la que más me gustó fue la de la javeriana porque tenía un componente humano, o sea yo veía no solo inglés sino veía sociología, veía psicología, veía psicolingüística, veía propedéutica de la fe, entonces ve veía filosofía uno y dos Entonces era un componente pedagógico muy rico y que me llenaba mucho todos mis intereses. Ok. Eh, universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, es una universidad que es fundada y dirigida por los los jesuitas, ¿no? Eh, yo estudié en colegio de jesuitas, pero no, no hice desarrollos profesionales, eh, bueno, desarrollos universitarios en, en, en Javeriana. pero Universidad Javeriana es una de las más reconocidas del país, diríamos entre las dos primeras universidades más reconocidas del país, entonces pues hay un componente fuerte también teológico, ¿no? Claro. Y, y normalmente pues este tipo de, de situaciones aunque los jesuitas no son tan tan no tan cerrados a estos temas, ¿no? No, mira que no. Eh, cuando el Dalai Lama vino a Colombia ahorita como en el 2006 o 2007 uh -huh. eh, la Javeriana fue una de las universidades que más Eh, le abrió la puerta al Dalai Lama Okay, okay, okay. Bueno, y tu proceso universitario normal Cinco años eh, de, de desarrollo Académico Complementado pues a, me imagino Paralelamente a tus temas de crecimiento Sí, correcto, Vente cuento O sea, en, la, en el En el colegio, tal vez por mis intereses Del deporte, yo no fui buen estudiante eh, Fui más bien Un estudiante regular pero en la universidad, como era una cosa que me encantaba, yo llegué un momento a tener el segundo mejor promedio de la carrera. Y, y gracias a, a, a mis estudios y a mi comportamiento, eh, fui elegido como representante estudiantil eh, por voto popular eh, a la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Javeriana. Okay. Entonces ese fue un logro muy importante. Y mira mira que ahí se, se junta... Lo que lo que, ahí volví a tener la astrología porque cuando me eligen cuando me eligen como representante estudiantil ante la facultad de comunicación y lenguaje eso fue un logro profesional no como un logro de casa 10 sí. imagínate que a los 15 días eh, salió un perió en el periódico un aviso de una persona que estaba eh, leyendo cartas astrales y yo inmediatamente fui a verlo y él dentro de las cosas que me dijo uy en este momento usted está teniendo un logro muy importante. O sea que también eso me ayudó a, a, a darme... O sea, la astrología marca unas pautas muy precisas y como que hay un camino, un derrotero específico para cada quien, ¿no? Ok. ¿Y ese personaje es el mismo personaje que estamos <ríe> pensando? Eh, de, del Instituto Iberoamericano o tú cuando empezaste astrología en el... Sí, correcto, correcto, es un astrólogo muy querido, yo lo he estimado mucho a él, Antonio Ruge okay. Antonio Ruge eh, perteneció durante muchos años a, a Ama Colombia okay. y, y él conoció allá a, una, a un astrólogo también y a una persona que es muy dedicada a la Advaita, al Advaita Vedanta que se llama Secha y que en este momento creo que vive en España y que es muy reconocido allá en España por su práctica meditativa, y eh, este Antonio Ruge estudió con, con Germán Rosas. Ok, ahí, ahí ya tenemos el primer vínculo. Eh, ama Colombia, si, si, si ustedes no se si recuerdan bien, nos lo nombró Carlos Cuentas en el podcast anterior, que fue un marco de referencia donde tuvo contacto con Álvaro Malaver, ¿no? que fue también eh, discípulo de Germán Rosas, y quien fue quien hizo... en su momento la gran divulgación del, del sistema astrológico con la Universidad Iberoamericana, con el Centro Iberoamericano de Astrología. Entonces tu primer contacto, tu primer maestro fue con Antonio Ruge. Correcto, ese fue mi primer, digamos, como, como instructor de astrología que me podía como orientar en esos temas, correcto. Okay. Él, él, él, él fue el grupo inicial de, de personas que, tra que estudiaron con Germán Rosas, incluido Álvaro Malaver. Tú me contabas que creo que también Eduardo Selly, eh, sí. eh, Carmen Alicia Cáceres, sí. y, y otras personas, ¿no? Sí, era un grupo de 9, 13 personas, no estoy muy seguro la verdad, pero ese, fueron, ese fue el primer grupito que generó la, la semilla acá en Colombia. <risa> sí, sí, fue muy especial. Okay. ¿Y, ¿Y tú cuándo iniciaste astrología formalmente? Porque tengo entendido que tú también eh, posteriormente te vinculaste al, al centro de Álvaro, ¿no? Correcto, entonces yo estudié formar eh, eh, muchas personas, eh, estamos muy agradecidas con la divulgación que hizo Álvaro Malaver, fue una cosa muy especial de, de parte de él querer ofrecer ese conocimiento a las personas que, que querían tomarlo, y yo empecé en el 2001, eh, la carrera en ese momento al principio tengo entendido que eran tres años, sí. porque no solo veían astrología sino también tarot y otras cosas, pero en el caso mío yo empecé en el 2001 y me gradué en el diciembre del 2002 o sea fueron dos años completos de de astrología en la iberoamericana con álvaro Malaber y con los profesores de ese entonces okay okay sí más o menos en la época yo estoy en el 97 al el 2001 2002 de pronto sí nos nos cruzamos por ahí <risa> pues pues tú eras muy conocido por el software que hiciste sí sí entonces yo yo ese fue mi primer acercamiento, digamos, por otras personas a lo que tú hacías, ¿no? Ok. Porque, porque me hablaron me hablaron de ti en ese sentido de, de, de, de tu programa y de tus cosas. Ok. Bueno, Alejo, otras cositas. Bueno, entremos ya en temas más eh, profundos. En 2013 conoces el Instituto de Parapsicología rain quienes han sido lectores de la obra de Joseph Murphy. Eh, en sus libros a, a, a tendrán referencia de, del Instituto Ryan con la Universidad de Duke Es correcto, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, pues, Jairo, mira cómo, cómo uno termina... Ah, ese... bueno, bueno espérate, espérate, perdón, yo hago una referencia ¿qué, qué que te interrumpa Joseph Murphy es un autor muy conocido Poder de la mente subconsciente es como el, el, el, el, el libro que más divulgación ha tenido, pues entre otros, ¿no? Y, y básicamente el, el gran tesis o la, sí la gran tesis de él es la mente no la, la mente subconsciente es la, la creadora de todos estos procesos listo cierro paréntesis <ríe> qué pena interrumpir no, no no tranquilo está todo perfecto entonces imagínate que mira cómo, cómo uno termina siendo atraído a lo que a lo que más le interesa yo eh, eh, apliqué para con una empresa norteamericana que recibe profesores de todo el mundo para enseñar Eh, diferentes materias, en mi caso era para enseñar español, en un colegio, eh, en un high school, en un colegio bachillerato de Estados Unidos, en Carolina del Norte, esta empresa tiene eh, trabajo para Carolina del Norte y Carolina del Sur, y uno nunca sabe a dónde lo van a elegir, porque eso depende de las entrevistas y todo, pero mira cómo es la vida que a mí justo me eligieron, en un en una en un pequeña una pequeña ciudad que se llama Durham North Carolina en Carolina del Norte que es justo la sede del instituto Rhine. Okay. Entonces, yo voy a enseñar español, pero entonces en el día de acción de gracias conocí a una mujer y dio la casualidad que esa mujer era la, la secretaria general del instituto Rhine. mira, mira la, las coincidencias cómo, cómo se dan entonces en ese momento eh, voy al instituto Ryan conozco todo lo que hacen conozco los experimentos que estaban haciendo eh, de parapsicología en ese momento estaban tratando de hacer un experimento con la sangre en donde sacaban sangre eh, sana eh, le colocaban un ácido de enfermedad y colocaban a los sanadores a ver si podían sanar la sangre Ajá. a sanadores pránicos, a sanadores espirituales, a ver si la podían sanar. Entonces, por ejemplo, eso era uno de los experimentos que estaban desarrollando. Eh, tuve acceso a toda la biblioteca del Instituto Ryan y, y también asistí a algunas conferencias, conocí a las personas y pues fue un, una situación bastante interesante frente a este tema de la parapsicología, ¿no? Ok. ¿Cuál es la relación directa con la, con la Universidad de Duke? Lo que pasa es que el fundador, que, que era de apellido Ryan, él eh, en 1930, no sé exactamente, o 1920, no, no me acuerdo exactamente en qué fecha, él era profesor de, de la Duke University. Ok. Entonces, a partir de ahí, porque la Duke University queda en Carolina del Norte, entonces a partir de ahí es la asociación que hay entre este señor... que trabajaba ahí y sus experimentos. Ryan fue contemporáneo de Murphy, ¿no es cierto? ¿O ¿Fueron amigos o cómo cómo tú conoces esa parte de la historia? No, esa parte no la conozco, pero sí tengo entendido que se, se fueron contemporáneos porque Murphy en su libro El poder de la mente subconsciente narra situaciones creo que de 1900, me acuerdo ahorita de un sueño que tuvo en en la guerra de mil, en 1940 en 1943 y en esa época obviamente Ryan estaba totalmente activo okay okay sí sí es interesante bueno me toca retomar el libro y, y refrescar memoria de de esta información bueno aquí lo que lo que hemos hecho es como contextualizar un poquito la experiencia de Alejandro para ya entrar en, en materia lo que Alejandro actualmente está desarrollando y también nos va a compartir más adelante en el simposio. Eh, ya viene un trabajo posterior con Amachi, que eso fue en ese mismo viaje que tuviste oportunidad de conocer a Amachi. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ok, cuéntanos un poquito cómo fue esa, esa historia. Pues mira, es de lo más particular porque eso también tiene una experiencia de evidencia que tuve Y es que a los nueve años de edad, yo tuve eh, una visita de, de esta maestra, se me, se me apareció, y yo no sabía inglés en ese momento, y ella me dijo una palabra, ella me dijo, Love Field, me dijo esa palabra. Uh -huh. Y entonces, eh, a mí se me quedó grabada, pero yo no sabía qué significaba ni nada, entonces en el 2004 yo viajo a Houston, me encuentro con mi esposa, y viajamos a... a A una a, a una presentación de Amachi En, en Dallas, en, en Texas Y entonces cuando llegamos Dicen, no, eh, Ama Está llegando al aeropuerto Si quieren ir a acompañar al aeropuerto Pueden ir, bueno, ¿y cómo se llama el aeropuerto? No, el aeropuerto se llama Love Field Ajá, ah, ok <risa> Campo amor <risa> Sí, correcto, mira mira Tan significativo, ¿sí ves? Sí. Entonces eh, pues esa fue una, eh, una experiencia muy bonita ama para la gente que no la conoce es eh, una mujer que de Kerala al sur de la india ella es considerada como una encarnación de la madre divina eso lo que significa es que una es, que fue un es y fue una persona que por su devoción intensa y profunda A, a Dios, en este caso a, a la Madre Divina, llegó a realizarla por completo y a interiorizarla en su vida y a expresarla en el mundo exterior. Entonces okay. entonces Ama viaja alrededor del mundo, a ella se le conoce con tres nombres, Ama, Amachi o Mata maji okay. Y ella, ella viaja alrededor del mundo y ella da Darshan. Darshan es la bendición del gurú Y la bendición se puede dar de diferentes maneras. Por ejemplo, tengo entendido que Ramana Maharshi, el Darshan que él daba, era a través de los ojos, porque él casi nunca hablaba. Entonces, su bendición era a través de la mirada. Otras personas dan su bendición a través de la palabra. Amachi da su bendición a través de un abrazo. Entonces, abrazo. Un abrazo, sí, ella abraza okay. a todas las personas. Okay, okay. Y entonces eh, ella tiene unas manifestaciones sorprendentes. Ella, yo la vi con mis propios ojos y digo con mis propios ojos porque uno a veces es incrédulo, ¿no? Pero, pero la situación de ella es que pasó como dos días completos sin comer ni beber nada, abrazando a las personas. Uh -huh. O sea, una persona para lograr eso tiene que tener un manejo del prana, de la energía divina. De una forma impresionante, y ella hizo eso, eso hace en todas sus giras, en todas partes del mundo. ¿Y cuántos años tiene ella? Eh, mira, ella es del 53, ella es una libra, ella es del 23 de septiembre, si no estoy mal, de 1953. Ok, ok. Entonces, pues es más o menos joven, digamos, okay. es más o menos joven, y no, y es un placer conocerla... visitarla yo he tenido experiencias con ella en mis meditaciones ella me ha ella se ha comunicado conmigo y yo en mis meditaciones me he comunicado con ella y y es una cosa sorprendente es maravillosa okay y entonces entonces ella eh, digamos a todas las personas del mundo por ejemplo si alguien es adorador de jesucristo o de la Virgen maría o del Buda ella les da un mantra en sánscrito. Eh, para que oren a esa, a esa deidad o a ese ser superior en el que las personas creen. En mi caso personal, eh, yo le pedí que lo que yo más quería en la vida era desarrollar amor divino. Entonces me dio un mantra en sánscrito para desarrollar amor divino. Ok. Bueno, ella eh, trabaja algo que tú conoces que se que llama los bija Mantra. Villamantra sí villa villamantra okay sí ok y qué es eso pues mira los villamantras son como sílabas eh, que son o palabras eh, que tienen una connotación energética muy poderosa y que se utilizan con diferentes propósitos se pueden utilizar con propósitos espirituales con propósitos materiales con todo tipo de propósitos y hay villas mantras. para aliviar los estados de los planetas entonces cada planeta tiene un villamantra sí ojo planetas es los planetas que se trabajan en astrología <risas> correcto correcto los planetas que se trabajan en astrología cada uno tiene un, un, un mantra un, okay. un, un villamantra entonces básicamente se trabajan y este esto justamente es mi tema de la conferencia cómo aliviar eh, cómo aliviar o sanar los aspectos difíciles Y es porque este es un tema de la astrología en la India que ha sido muy poco tratado en Occidente y es de mi mayor interés en esta época de mi vida, y es cómo podemos a través de recursos espirituales tratar de aliviar, sanar o en algunos casos erradicar completamente los aspectos difíciles que tenemos en nuestra vida. <risa> Usted tocó un temita que es, <risa> que es bastante... Eh... De cuidado, de, de coger con pinzas, ¿no? Porque cuando uno entra en estos temas de astrología, pues es como, como el primer gran referente que uno tiene, como hacerle el quite a la cuadratura, a la oposición, eh, teniendo ya la información, ¿no? Pues ahí va eh, escuelas y enfoques eh, de la misma escuela, enfoque nuestro, que dicen que lo, que lo que uno hace es hacer conciencia de eso y en el momento en que se hace conciencia, pues. No es que el, el, el, la cuadratura a la oposición observablemente desaparezca, sino es el, el estado de conciencia con el cual se asume esa cuadratura a oposición. Esto que tú estás diciendo, pues la, la verdad es algo que, que a mí me cuesta trabajo eh, entender. Me seduce bastante, me seduce bastante porque de alguna forma trabajamos el tema... tan famoso de libre albedrío y tú en tu presentación me hiciste una categorización muy fuerte eh, que me que me sorprendió muchísimo que tú que tú decías que algunos maestros eh, de la India afirman que el 75% de la experiencia humana es destino y solo un 25% corresponde al libre albedrío, pero que manejando con solo ese 25% podemos tener oportunidades de transformación y crecimiento, ¿no? Sí, correcto, mira, si tú ejercitas, eso es un, ese es un digamos afirma que, eso, eso es eh, 75. Correcto, eso eso lo afirma Paramahansa Yogananda. Uh -huh. Y es muy interesante lo de Paramahansa Yogananda porque él inicialmente le cogió un rechazo terrible a la astrología. Uh -huh. Porque a él le pronosticaron que iba a casarse tres veces. Sí. El, el astrólogo hindú. El astrólogo familiar le pronosticó que él se iba a casar tres veces. y él le cogió un rechazo terrible en la astrología porque él lo que más quería era convertirse en monje. Uh -huh. Pero entonces cuando él conoce, esto es una cosa que también lo voy a contar de, de introducción en la conferencia, pero digamos a, a, a grandes eh, rasgos es que cuando conoce él a su maestro Siri Yukteswar, Siri Yukteswar es un experimentado astrólogo, uh -huh. y ahí es cuando él explica todo lo que significa la astrología. Entonces en ese momento para Mahansa Yogananda después de muchos años se da cuenta, claro, tenemos 75% de destino, ¿por qué? Porque todos nacemos con ciertas predisposiciones, por ejemplo, solo el hecho de que nazcamos en una familia, eso ya predispone casi un 50%, si la familia es de buenos recursos, si es de malos recursos, si es de recursos medios, si es una familia con amor o si es una familia con riñas y peleas, O si es una familia distante, o sea, todo, la familia ya es, un ya es un destino, ¿no? Impresionante sí. Si uno no escoge, hay una frase muy bonita que, que alguna vez leí que uno, la familia son los amigos que el universo le impone que son diferentes a los amigos que uno que uno hace en su, en su vida. El, el amigo que uno escoge, ¿no? Pero la familia es lo que el universo le escoge a uno como amigos. El, el destino, mira tan interesante. Sí. Entonces, él dice que si uno ejercita... Que hay gente que no ejercita ese 25%. Si nosotros ejercitamos el 25% diariamente, va a llegar un momento en donde vamos a sanar, a aliviar y a reducir ese destino que de pronto a veces nos pone la zancadilla en nuestro camino. Ok. Y ese manejo práctico del 25%. Ah, bueno, espérate, antes de entrar en eso que ahorita eh, ¿qué diferencia hay en porque estamos hablando de astrólogos hindús, ¿no? Sí, con la astrología occidental, pues hay una diferencia grandísima, o sea, en enfoque, sí. pero pero sí has encontrado manejos eh coherentes eh, tanto, no sé si tú conoces la astrología hindú, no, pues no sé, pues, se especular. Pues mira la la conozco más o menos no no soy ni cercano a experto de astrología hindú o sea la conozco conozco algunas cosas pero no sobre todo que tengo entendido por ejemplo que el, la astrología hindú no no trabaja eh, los planetas exteriores no trabaja Urano Neptuno y Plutón por ejemplo sí. ellos todavía están trabajando los los planetas de hace trescientos cuatrocientos años o más atrás y Y tienen una práctica totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Uh -huh. Pero en este tema de, de la, de digamos, contrarrestar los efectos kármicos, los efectos del destino, me parece, la astrología hindú, o este o este acercamiento a este tema, muy profundo y, y de mucho interés para todos. Ok. Entonces lo que uno hace, lo que tengo entendido es lo que uno hace, es identifica esa cuadratura, esa posición... y a través de los Villa Mantra, eh, ¿hace conciencia o ¿Cómo, cómo se maneja eso? Pues mira, aquí para, para contextualizarlo y para que digamos la gente en Occidente lo entienda, podríamos hablar de Joseph Murphy. Uh -huh. Joseph Murphy dice, mire, si usted quiere algo, empiece haga una oración corta en tiempo presente, la a repetir, eh, si quiere, antes de acostarse, relájese, empiece a repetírsela, a repetírsela, hasta que llegue un momento en donde sienta paz. Cuando hace eso, Joseph Murphy dice que esa oración que se hace consciente, se pasa al subconsciente. Y si el subconsciente la asimila correctamente, en un tiempo posterior, el subconsciente le va a devolver a la persona en el consciente, y se le va a manifestar en la vida exterior eso que pidió. Entonces, pues, por ejemplo, hay una oración de Joseph Murphy en donde una señora eh, le habían tenía un trabajo en un lugar de Estados Unidos y le ofrecieron otro mejor pago en la ciudad de Nueva York, pero entonces ella estaba confundida y no sabía si aceptar o no y entonces empezó a, a hacer una oración, era algo así como el Padre Divino o la sabiduría divina me... me guía a tomar el mejor camino y empezó a repetirla, repetirla, repetirla como durante tres o cuatro noches y como a la cuatro a la cuarta o quinta noche tuvo un sueño en donde le decían que no, que no cogiera el trabajo de Nueva York a pesar de que era mejor pago y ella okay. siguió el consejo y tiempo después se enteró que esa empresa había quebrado. Okay. Sí, no, yo eh, hay varios testimonios de Murphy. Eh, a varios niveles ¿no? y, y, y en varios escenarios que entonces vente cuento entonces cómo que es un villa, un mantra un mantra o una oración un decreto una afirmación cómo funciona yo yo le agrego al subconsciente hasta llegar al supraconsciente básicamente es uno hace la oración en el consciente se pasa al subconsciente y cuando llega a un estado de paz importante y profundo eso llega hasta el supraconsciente que es nuestro ser superior Y el supraconsciente le devuelve eso nuevamente, como que devuelve esas, esas aguas emocionales de la oración y la devuelve al subconsciente y es, termina nuevamente en el consciente. Y ahí es cuando se manifiesta. Pero entonces para lograr eso a veces obviamente hay dificultades y no se tienen los resultados que uno espera. ¿Por qué? Porque a veces hay demasiadas trabas en el subconsciente que es, hace parte de nuestro destino, ¿no? De, no, de, nuestro, de nuestras... Eh, ...trabas ancestrales y pasadas... ...entonces... Eh, ...ahí es cuando a veces... ...requiere más de tiempo y de dedicación... ...para que el mantra... ...la afirmación o el decreto... ...tengan una, un poder... ...y una realización... ...en esta misma vida y en este mismo momento... ...entonces ese villamantra... ...así es como actúa... ...uno lo empieza a decretar... ...uno lo empieza a decir... ...y en la medida que va practicando... ...y lo va asimilando... pues empiezan a lo primero que aparece es, es ciertas cosas de por ejemplo esto es una experiencia que le ha pasado a muchas personas que empiezan a meditar y es el mejor ejemplo que puedo dar de cómo trabaja un villamantra o una afirmación uh -huh. una persona se sienta a meditar y en el momento en que se sienta a meditar empieza a pensar ay no apagué el recibo de la luz ay mi hijo no se llevó la lonchera Mi esposo todavía no ha llegado. O sea, le empiezan a llegar cosas del subconsciente, ¿no? Uh -huh. Que quedan trabadas. Si la persona no tiene la suficiente fuerza de concentración, en ese mismo momento para la meditación y se pone a ir a revisar el recibo de la luz, a revisar la lonchera del hijo y a llamar al esposo. Pero si la persona tiene la suficiente presencia para mantener ese estado y soportar esas cosas que vienen del subconsciente, Entonces, esa oración empieza a purificar el subconsciente. Y entonces después, si ella logra pasar lo del recibo, lo del hijo y el esposo, ent entonces después le va a aparecer, por ejemplo, algo referente a, a una situación X con alguna persona, o le va a pasar algo del pasado, y así sucesivamente el subconsciente empieza a mandar cosas para que se vayan limpiando, limpiando, aclarando. Hasta que llega el momento en donde la oración es tan intensa, en donde ya el subconsciente no manda más cosas y lo que empieza a mandar es un estado de paz y tranquilidad. En ese momento, cuando manda la paz y la tranquilidad, es cuando podemos empezar a pensar que ya se está llegando al supraconsciente y que la oración está empezando a ser escuchada por nuestro ser superior. Ok, bueno, ¿y cómo se une eso con la astrología? Bueno, ¿cómo se une con astrología, entonces? Eh, eh, las personas que conocen de astrología saben que tenemos, digamos, más o menos cuatro aspectos grandes. Tenemos cuadratura y oposición, como los aspectos difíciles, y tenemos trígono y conjunción, cuando la conjunción es positiva, como aspectos favorables, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo lo mira uno? Uno mira el aspecto que está teniendo, esa es una cosa que también quiero tratar ampliamente en la conferencia, Y es que a veces pasamos de largo que un solo planeta puede tener cinco o más contenidos, cinco uh -huh. o más aspectos. Uh -huh. Por ejemplo, la luna no tiene solo un aspecto de, de que la luna es tal, la luna son por lo menos cinco o más aspectos. ¿Cuáles? La mamá, la mujer, el aspecto cotidiano, las emociones... la manera como nos nutrimos, como nos alimentamos a nosotros mismos, qué retroalimentación nos damos a nosotros mismos. También eh, puede eh, significar eh, emociones claras y, y amables, pero en su aspecto negativo puede significar posesividad, eh, puede significar eh, la madre benefactora y ayudadora, o también puede significar eh, la castración y, y como la frustración de los proyectos. Entonces, cuando un aspecto, digamos, de la luna está haciendo un aspecto con Venus o, digamos, con el Sol, el Sol también tiene cinco o más aspectos, y eso se le junta las casas en las que están. Ok. Pero, eh, el aspecto, bueno, ¿tú, tú haces referencia al aspecto matemático con, con el enfoque o con el arquetipo del, del planeta, ¿no? Correcto, o sea, si sí. tiene cuadratura o si tiene la posición o si tiene la conjunción o si tiene el trígono, ¿sí? Uh -huh. Entonces... hay que mirar cada uno, digamos, eh, normalmente cuando uno le dice a un astrólogo, oye, ¿qué opinas de este aspecto que yo tengo? El astrólogo dentro de su conocimiento le dice a uno, mire, esto es tal cosa, pero resulta que eso es solo una partecita de todo el aspecto. Uh -huh. Entonces, hay que empezar a, es como pelando una cebolla, ¿no? Sí. De que uno va por capas. Entonces, al principio le puede aparecer la primera capa De que lo primero es, no, mi relación con la madre. Pero después le puede aparecer otra capa más profunda que no es mi relación conmigo mismo, de cómo me nutro a mí mismo. Y más adelante otra capa puede ser la etapa de cómo frustro yo mis proyectos o cómo los saco adelante. Uh -huh. Entonces se empieza a mirar todos esos temas de cada planeta, el planeta con el otro planeta, las casas en las que se encuentran. Y a partir de ahí entonces empieza a diseñar un programa de villas mantras o en mi caso de afirmaciones y decretos que lleven a tratar de solucionar ese aspecto que tiene la persona en su carta astral. Ok. Eh, Tú nombrabas algo que, que, que, que es bueno traer aquí. Normalmente estos mantras son mantras en, en idiomas no naturales a quienes por ejemplo hablamos el español, ¿no? Correcto. Eh, ¿De alguna forma eso nos genera un rechazo? ¿O porque no, no hay conciencia del, del, de la expresión? Sí, mira, tú tienes toda la razón. En mi caso personal, eh, comparto plenamente contigo eso. Yo, yo soy incapaz de hacer un mantra si no entiendo cuál es el significado del mantra. Por ejemplo, cuando Amachi me dio el mantra, lo primero que hice fue buscar por todos lados qué significaba. Porque para mí es muy importante. tener claro qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, ¿sí? sí. Entonces, en ese caso, eh, también por eso, por esa razón, y porque muchas veces es más conveniente, por eso es que tradujeron la Biblia a todos los idiomas del mundo, porque una cosa es decirla, eh, hacer la misa en latín, a otra muy diferente hacerla en el idioma en el que hablamos, comemos, dormimos, vivimos, sufrimos, gozamos, Entonces, a veces, muchas veces, una oración dicha en, la, en el idioma que cada uno habla es mucho más poderosa, porque está cargada de la emoción y el pensamiento de esa persona. Okay. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, eh, Klim, Klim, Klim. Klim es un villamantra que habla del amor. Pero si, por ejemplo, yo empiezo a decretar en mi propia vida, como en un mantra, amor divino. Amor divino, amor divino tiene más significado para mí que lo otro okay okay bueno, pues muy interesante eh, pues tú vas a desarrollar una conferencia todavía no la hemos agendado, pero pero ya el tema lo tenemos que es la se llama la transformación de los aspectos difíciles donde tú vas a desarrollar eh, esto eh, ah bueno, pues so sobra entender pues que que es una conferencia donde se va a contextualizar la información. No creo que en dos horas se pueda desarrollar a totalidad el, el, el alcance de, de la herramienta, de la técnica, pero sí puede dar una idea de, de, de cómo funciona y pues ya quien quiera más adelante explorarla, desarrollarla, pues eh, pondrá de alguna forma los medios para que eso llegue ya sea contactándote a ti o me imagino que tú tienes bibliografía también que pueda recomendar para para que aquellas personas que quieran desarrollar ese... Esa opción, pues lo, lo hagan, ¿no es cierto? Por supuesto, claro, claro que sí. Ok. Entonces, pues eh, Alejandro, creo que ha sido muy clara tu presentación, se nos quedan bastantes cosas. Por... Cantidades, <risa> por... cantidades, porque hay mucho <risa> tema para... Hay, hay cantidad, claro, quedan muchas cosas pendientes. Entonces, pues eventualmente la invitación es a quienes quieran conocer esta información y desarrollarla, pues estar pendientes de cuándo la vamos a... Agendar la, la conferencia, es una conferencia virtual, son dos horas y básicamente lo que buscamos con estas conferencias, con el simposio es que eh, dar a conocer propuestas como el caso de Alejandro, eh, ahorita específicamente de Colombia pero también de otros países, de otras, de otras latitudes y, y en base a eso pues cada quien irá tomando la decisión de, de tomar aquello que mejor se adapte a su proceso individual. entonces pues agradecerte Alejandro como, como es costumbre yo me despido primero ya extra micrófono iremos detallando otros, otros punticos, otras cositas y a ti que nos estás escuchando pues seguir atentos a a la información que te estamos compartiendo a través del boletín, recuerda que si no te has suscrito hazlo en la parte derecha de, del blog, hay un campo que dice nombre y correo electrónico donde tú especificas tus datos y eso que queda alimentado en la en la lista de distribución de correo con la cual estamos haciendo llegar la invitación a todos los eventos que estamos desarrollando en astrologías así de Entonces Alejandro, nuevamente un gran abrazo, gracias por acompañarnos, por compartir esa información y dejo para que te despidas y nos compartas una última reflexión que nos quieras compartir desarrollar. Un abrazo. Bueno. Eh, bueno, muchas gracias Jairo, me siento muy contento de estar en este espacio virtual que tú has abierto y que, que ha dado tanta alegría a tantas personas que, que estamos interesadas en estos temas. Como reflexión última, quiero hacerlo con una historia y es la importancia de conectarse con el ser superior, conectarse con esa parte de nosotros que sabe más que nosotros y que nos puede guiar. entonces a veces nosotros como personalidad, como ego queremos seguir un camino pensando que es lo mejor pero nuestro ser superior sabe mejor que nosotros qué es lo que más nos conviene entonces la historia eh, viene de una persona en Estados Unidos que eh, a los 30 años hizo su primer millón de dólares pasados 10 años ya tenía como 10 millones de dólares pero llegó un día la esposa y le dijo que no quería seguir con él Que, que ya no sentía lo mismo por él y en ese momento él en un momento de, de, de lucidez se quedó pensando pasó un tiempo y le dijo no qué quieres que hagamos para que nuestro matrimonio continúe y en ese momento la esposa aunque con dudas aceptó que siguieran y decidieron vender todo dejar los negocios todo completamente se mudaron a otro estado Y en ese estado empezaron a mirar que algunas personas necesitaban tener unas, unas casas para construir. Y estas personas, esta pareja como sabía tanto de negocios, empezó a desarrollar todo un proceso para construir casas. Y ya no llegaron a construir 10 millones de dólares, sino 10 millones de casas alrededor del mundo. Y en ese momento, no solo él, sino ella, cumplieron su propósito divino, que era ayudar a otras personas. y fueron completamente felices, o sea que en el caso de esta pareja la felicidad no estaba tanto en volverse solo millonarios, sino en que ellos construyeran también alegría para otros, entonces esta es mi reflexión, contactémonos con nuestro ser superior, contactémonos con el sí mismo, como dice Jung, para que tengamos claridad qué es el mejor camino para nosotros, muchas gracias, gracias.